Se pronunció el presidente del Centro Democrático en Soacha, Freddy Alexander González, ya nos dio unos datos, eh, datos ya, él dice que son verdaderos, certeros, aunque no los han colgado todavía en la página de la registraduría, pero lo cierto es que de boca del presidente del Centro Democrático dice que, escrutado el 100%, ganó Andrés Jaramillo esta consulta en Soacha, 1.739 votos jesús ochoa con 603 esos son los datos y seguimos esperando y nada que lo sube la registraduría. No, pues yo ya voy a saludar a dejar amillo ah, eh, ah, ya lo tenemos, Andrés, muy buenas noches muy buenas noches carlos muchas gracias saludo especial a todos ustedes por estar transmitiendo este este valor a la democracia que es tan importante para para todo el municipio bueno muy buenas eh, tardes Noche. Bueno Andrés, con las buenas noches también para usted, eh, ya tiene también usted el reporte, sus datos que estamos dando, son los mismos que maneja usted Andrés Sí señor efectivamente es la información de los escrutadores allí efectivamente está eh, está en este momento el, el director del partido, el doctor María Alexander González se encuentran algunos precandidatos al consejo también como escrutadores el doctor Omar Roa está también Luis Alfredo Eh, varios líderes más de la comunidad y de la Organización del Centro Democrático se encuentra también el candidato al Consejo el señor Pedro Guzmán y otras personas más que están allí en este momento saliendo del escrutinio me han enviado un reporte eh, continuamente me han dicho que eh, superamos los 1700 votos sobre 300 y yo pienso que eso eso amerita una, una, una felicidad muy grande para mí Toda la gente me cumplió, salió a votar, mucha gente no pudo votar, no pudo votar. Eh, el tema de la registraduría, no sé cómo se manejó, cómo, cómo, cómo fue, porque es una gran falta que estamos teniendo con los registradores, o, o no quiero dudar de la mala fe de la gente, pero falta más capacitar más los jurados de votación. Eh, y yo pienso que es una manera en que hay que empezar a generar eso como buscar esos correctivos hacer un llamado, no sé, a la Secretaría de Gobierno, a la personería para que es muy al tanto y sean veedores de este de esos procesos tan importantes de la democracia en Soacha Bueno, eh, Andrés, ¿usted dónde se encuentra en este momento? Yo estoy aquí en la oficina Centro Comercial Unisur el Centro de Pensamiento junto al equipo de trabajo con los líderes de la comunidad, con las personas, eh, pues esperando estas buenas noticias porque trabajamos duro durante nueve meses, eh, aunque pues está claro que una votación superada y pienso que si todas las personas hubiesen votado o hubiesen que podido votar, creo que hubiéramos tenido como, como lo mismo a una altura o a un nivel de votación un poco más, más expresada, pero yo pienso que ahí ahí está expresado el motivo de los ciudadanos que me acompañan, de la gente que que está que le gusta mi liderazgo y que está buscando que nosotros verdaderamente seamos una opción de cambio para el municipio de Soacha. Sí, venga Andrés, eh, obviamente nosotros estamos hablando con datos aún no oficiales, pero digamos muy certeros porque eh, parte nos los ha entregado el presidente del partido aquí en el municipio de Soacha, Eh, algunos de nuestros reporteros para el cambio que están in, en, en el sitio de la del conteo seguramente la registraduría con su letargo que ha mostrado en esta ocasión va a ser muy tarde la hora en que hay resultado oficial pero le quiero decir una cosa ¿queda conforme si el dato que tenemos de votaciones en esta consulta para ustedes fue cercano a los 2488 votos ¿quedan conformes con eso teniendo en cuenta que una alcaldía de Soacha requiere prácticamente de 10 veces o de 20 veces esa votación? Bueno, yo pienso que es importante reconocerle a todas las personas que salieron a votar y no pudieron ejercer su derecho al voto porque tal vez eh, no los dejaban votar, algunas algunas personas les negaban su derecho al voto, eh, otras personas eh, desafortunadamente aparecían en los listados de afuera pero adentro no aparecían. Yo pienso que fue a nivel del país, pues, el Centro Democrático a nivel nacional reflejó 50.000 votos. Tenemos un caso, por ejemplo, de Silvania, que se ganó una alcaldía ya con 95 votos. Y yo pienso que, independientemente de todo, primero hay que entender que era una consulta cerrada de solamente militantes. Y si hubiese sido abierta, pues obviamente las cosas hubiesen sido distintas. Eh, hemos visto en la historia, por ejemplo, en consultas que han habido en Soacha, donde la consulta verdaderamente es abierta y puede votar todo el censo. Aquí solamente votaban las personas eh, inscritas al partido y que básicamente eran era era una votación cerrada. Al fin y al cabo la registraduría no no no habilitó todas las cédulas para votar. Eh, nosotros inscribimos en Soacha 17.010 personas, pero la registraduría... En la semana anterior solamente tenía un registro de 7.000 personas no más habilitadas para votar luego eh, se pudieron habilitar más por unas reclamaciones que se hicieron entonces yo pienso que también el tema eh, es importante pues verlo desde la pregunta que, que tú haces Carlos eh, para así mismo asimilar lo que se nos viene pero yo pienso que haciendo un un consenso Todas las personas que tuvieron la intención del voto se acercaron conmigo al parque principal de Soacha. Allí me entregaron su firma eh, como intención y allí recogí un buen número de firmas, cerca de 600, 700 personas en todo Soacha. Entonces entonces yo creo que es importante que nosotros eh, entendamos que es un panorama nacional frente al proceso de Centro Democrático y no sabemos pues cómo cómo nombrar este este panorama no encontramos una palabra pero lo único que yo sé es que yo gané y gané en francalí gané con honestidad con transparencia en medio de saboteros en medio de trancas en medio de que de que lo, la, la primera ganancia que hice que logré fue que no sé no se trabajara en su hacha el aval del centro Democrático a dedo sino que fuera consulta Este fue el primer gran paso que dimos y el segundo gran paso, pienso que lo estamos viendo hoy reflejado en todo este... Esta, mucha gente fue la que salió a votar, muchas personas les dio piedra pues no poder votar, otros lloraron, otros de eso, la gente se metió en la campaña, en el espíritu de la campaña con con mucha pasión, con mucho amor, y a ellos les debo mucha gratitud porque pues primero a Dios, esta victoria así que es de, es de Dios pero también sé que es de un gran gran esfuerzo de la gente y de la comunidad de creer en nuestra propuesta Mire Andrés, siendo un poco claro con las noticias eh, usted logra que se haga una consulta en el Centro Democrático inclusive se enfrenta a la persona que pensaba que iba a tener el aval sin necesidad de consulta que es que Jesús Ochoa eh, claro. eh, usted, usted se enfrenta a la persona que estaba casi segura de que el señor Álvaro Uribe iba a señalarlo con un dedo a él y es cuando se arma esa discusión ¿eso significaría de pronto, Andrés que el nombre de Jesús Ochoa no va a estar acompañando su campaña y se va a retirar o, o ha podido hablar con él el día de hoy? Bueno, yo claro, tengo las mejores intenciones de invitarlos, yo pienso que los medios de comunicación eh, quedamos como con esos compromisos pienso eh, que se podrán cumplir en su momento en un, en un buen en un buen acuerdo donde podamos ojalá poder sacar adelante el tema del partido porque independientemente de todo pues hay un equipo de trabajo es el centro democrático y aquí en adelante nos toca pensar es el, el proyecto de la alcaldía de Soacha que es el gran objetivo y para esto estoy dispuesto pues a asentarme a hablar obviamente con las personas de mi partido con mis compartidarios pero también independientemente de eso estar muy abierto para que otras personas y otras organizaciones o movimientos políticos puedan trabajar y adherirse en este gran proceso de campaña. Sí, bueno Andrés, ya finalmente, pues mire, le cuento que aquí yo no sé qué horas nos pueden dar, pero la registraduría nada que sube datos, es increíble, mire, ya casi que vamos a completar prácticamente 4 horas, llevamos 3 horas 36 minutos desde que se cerraron los escrutinios, ellos no suben un dato de suacha ni de cinco municipios de Cundinamarca, de los ocho, donde se ha presentado hoy este esta fiesta democrática y se escoge el candidato del Centro Democrático para las alcaldías de estos ocho municipios ya con este dato que tenemos nosotros, que nos dan allí al interior de la registraduría con ese dato ya está celebrando Andrés Pues bueno, yo pienso que confiamos en el trabajo, nosotros hicimos un trabajo para ganar Hicimos un trabajo organizado para, para llegar a cumplir el objetivo del aval, aunque todavía no tengo aval, pero gané, gané, gané la consulta y eso me lleva a ser promovido dentro del Centro Democrático para para recoger el aval y salir por todas las comunidades antes de que me entreguen el aval inmediatamente. Desde, desde el momento en que uno gana, yo pienso que es el momento en que ahora sí viene el trabajo. Ahora sí vamos a trabajar más. Ahora sí yo pienso que hay que recorrer un poco más la ciudad de Soacha porque les cuento aquí que llevo nueve meses prácticamente en el proyecto de la campaña de la alcaldía para este aval y, y no, he, no he recorrido todo Soacha, no he llegado a todos los habitantes. Pienso que falta mucho por recorrer, falta mucho por, por escuchar la gente y aquí es donde nosotros vamos a empezar a acelerar ese motor para poder llegar a todas las comunidades pero Ariel yo estoy muy contento les agradezco a ustedes, a Periodismo Público porque es un medio de comunicación que ha sido eh, que ha estado presente en las actividades que, que se han venido desarrollando en el transcurso de este proceso y yo pienso que es importante que desde hoy la gente pueda poder pueda entender que hay una opción más para la alcaldía y que hay una opción que está cogiendo fuerza. Esa opción que viene cogiendo fuerza hoy no está sola y que independientemente del número de votos que hay en el partido, independientemente del número de votos que se sacaron hoy, es una fuerza de base, es una fuerza que viene de abajo, es una fuerza que se está sumando y que se está amarrando solita. Entonces, yo pienso que soy como la como la cabeza que va a empezar a direccionar este número de habitantes de personas del municipio de Squash y que pues de aquí en adelante hay que trabajar muy duro y muy fuerte para poder cumplir el objetivo del 25 de octubre, que allí es donde será nuestra próxima pues, que esa será nuestra próxima meta donde vamos a trabajar fuertemente por ahora multiplicarnos llevar este mensaje a todas las comunidades y lograr capturar los que más podamos para para que se unan a este gran esfuerzo y a este gran proyecto político que proponemos como un nuevo comienzo para Toacha. Pues Andrés, mucha suerte en este proceso que se arranca, ojalá se entienda por parte de, de, de Jesús Ochoa, que hace parte del partido, que esto ya tiene un candidato, no es oficial, pero creemos que es muy complicado que que termine cambiando algo cuando hay una información que ya el mismo presidente del partido la tiene en su poder y que se le ha a la demás registraduría, que por cuestiones propias de la registraduría no han sido colgados los datos todavía en los medios de información que ellos manejan, pero hay que estar como al tanto del tema, Andrés, y estaremos hablando ya con datos oficiales, y muchas gracias por estar con nosotros. No, a ustedes, Carlos, por el esfuerzo, por estar aquí hasta esta hora, con el con, con ese compromiso hacia la democracia, Y a comunicar a los ciudadanos me parece a mí de muy buen gusto poder salir al medio y compartir mi alegría con todas las personas y decirles que seguiremos proponiendo un nuevo comienzo y que en ese nuevo comienzo hacen parte todos los habitantes de nuestra ciudad muchas gracias Carlos bueno son las 7.40 Andrés Jaramillo ahí está eh, Andrés Jaramillo creería yo que lo podemos presentar ya como el ganador de la consulta del día de hoy ...aunque nada, y yo creo que nos podemos quedar aquí hasta las 10 de la noche... No, y, no ...y la nada. registraduría no va a subir... ...datos, datos que tenemos confirmados por el presidente del Centro Democrático aquí en suacha ...que él estuvo ahí al interior del escrutinio y me imagino que a esta hora estará también... ...a las 7 y 41 ya, estará en la Casa de la Cultura en el cuarto piso, mmm, confirmando datos y que estos datos no cambien absolutamente nada para que el proceso sea transparente. Carlos, yo creo que hemos cumplido, hemos cumplido sí, el día de hoy. Sí, el único medio es que le tomó atención al tema, ¿no? Sí, oiga, Camilo, qué pena, aquí con Camilo a esta hora tenerlo por aquí, pero ese es el compromiso, es el compromiso de verdad, Camilo en nuestro control máster, la productora Zulay Reyes también por ahí al pie del cañón, eh, ajustando entrevistas, y nosotros también aquí, Carlos, en vivo y en directo a través de periodismopúblico.com, un abrazo para todas esas personas en Tunja, en La Mesa, en Bogotá, en Soacha, en Chía, en Silvania, que estuvieron al pie del cañón, al pie nuestro de periodismopúblico.com, escuchando esta transmisión, Carlos. Pues Ariel, a usted, a Zulaya, a Camilo, a la gente que estuvo con nosotros, a los cibernautas, me gusta ver gente... Pregado a este tipo de medios, Ariel, no, no pudimos colocar cifras porque usted ya puede colocar las cifras, en las quiere colocar las oficiales que le da la registraduría eh, para no cometer errores de uno o dos votos, o de 10 o de 20 votos, no sabemos de cuánto puede ser la diferencia total ya final una vez se descrutinó, pero creemos que con lo que tenemos queda claro que el ganador de esta consulta interna del Partido Centro Democrático se llama Andrés Jaramillo, Eh, el, intentamos llamar al padre Ochoa pero tiene el celular apagado yo sí, dejo lo, esa claridad. Sí, lo tiene apagado porque quisimos escuchar la voz del, de sí. Jesús Ochoa, pero le marcamos le marcamos y no fue posible. Eh, Diana Gómez, que es nuestra coordinadora de Antioquia de Perimismopublico.com, ya en breves minutos colgará la nota. Colquemos la nota con los datos que tenemos, no son datos oficiales, datos suministrados por el presidente del Centro Democrático en suacha Freddy, Alexander González. Nosotros nos vamos, Carlos, 7.43 de la noche, casi cuatro horas de transmisión, y bueno, mañana muy tempranito estaremos de nuevo aquí, a través de periodismopúblico.com, y mañana sí muy tempranito, también a través de los 1370 de Radio Mundial. Que pasen una feliz noche a todos. Don Carlos, usted como siempre, también ahí al pie del cañón. Muchísimas es gracias. Adriel, eso lo hemos usted yo hace muchos años en Soacha, y no lo dejaremos de hacer mientras Dios nos dé vida y salud. Que esté muy bien.